Radio Show. del metal bienvenidos a heavy metal bunker radio show en otra edición más esta noche transmitido directamente desde spring texas a través de metal pr com y retransmitido a través de asalto macaradio rock com te saluda tu amigo y tu colega del metal dark nerudas Muy buenas noches a todos y todas los que nos están sintonizando y los que van a estar con nosotros durante estas dos horas de programación. Estamos hoy、eh, con un programa un poco variado. Hoy tengo un poquito de todo. Es como un p o p u r r í una ensalada de metal. Donde vamos a estar、eh, compartiendo con ustedes un poquito de muchas cosas. Así que espero que lo puedan disfrutar. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron la semana pasada en nuestro primer programa del año. Nuestro primer programa del 2020.、Eh, la pasamos muy bien. Nos divertimos bastante. Eh, hoy vamos a estar hablando、eh, de algunos eventos que hay por ahí en agenda como todas las semanas、eh, voy a estar hablando un poquito haciendo una pequeña reseña del de concierto de queens r i g h del que estuvimos、eh, disfrutando el pasado jueves、eh, Un con cierta z o、eh, vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablar un poquito de otras cosas o ¿okay? k Así que espero que puedan disfrutar de este programa durante esta noche. Recuerden que si usted quiere participar y ser parte del chat de Heavy Metal Mansion, simplemente tiene que entrar a metalpr.com, diagonal en vivo, y pone su nickname y automáticamente pasa、eh, al chat donde están los muchachos allí comentando y compartiendo. Durante no solamente la programación de Heavy Metal Bunker, sino、eh, durante la lechonera del rock también. Como todas las semanas, hago la salvedad de que Heavy Metal Bunker no transmite a través de Facebook. ¿okay? La gente sigue diciéndome que no pueden、eh, escuchar el programa completo porque en Facebook se cae la señal. No, señores, no se cae la señal. nosotros no vamos a ver si entendemos no transmitimos por facebook mis facebook live son pequeños de corta duración simplemente para poder saludar a algunas personas pero nosotros no transmitimos a través de facebook nuestro programa se transmite a través de metal pr com recomendamos la plataforma de tuning pero si usted tiene alguna otra plataforma que le funcione bienvenido sea y una vez he concluido en metal pr com retransmitimos a través de asalto matarradio rock com no a través de facebook llevo ya varios meses en cada programa diciendo lo mismo pero、eh, hay algunas personas que no e n t i e n d e n no transmitimos a través de Facebook. o ¿okay? k Muy bien, habiendo dicho eso, vamos a comenzar. Ya comenzamos hoy, ya comenzamos con nuestra introducción, comenzamos con nuestra apertura y nuestro despegue.、Eh, obviamente, ¿con qué comenzamos? Con Queens Ride,、eh, quemando un poco de la fiebre que nos dejó el concierto y nos fuimos atrás, nos fuimos a lo clásico y estábamos escuchando. del e p Queensride de 1983 estábamos escuchando el temazo Queen of the Ride un temazo de Queensride cuando estaban comenzando sus primeros pasos muy bien pero vamos a comenzar vamos a comenzar y no perdamos tiempo con nuestro primer bloque de la noche Estamos transmitiendo a través de Metal PR este es Dark Neruda's Heavy Metal Bunker Radio Show y nos fuimos con Camelot. De vuelta, estamos de vuelta, estamos de vuelta en Heavy Metal Bunker Radio Show. Les s a l u d a su amigo Darkner Udas. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos transmitiendo a través de metalpr.com y asalto matarradio rock.com. Y hoy estamos en un programa medio regado. Hoy tenemos de todo un poco. Oh, de casi todo, un poco muy bien. Este bloque que comenzamos el día de hoy lo comencé con una banda que me gustaba mucho, y digo que me gustaba, no es que no me guste ahora, pero me parece que、um, se quedaron patinando en lo mismo y como que no evolucionaron. Como que le perdí un poco、eh, el hilo y, y le perdí un poco el amor. Pero en sus comienzos、eh, fue un bandón que me encantaba. Y a estamos hablando de Camelot.、Eh, una gran banda.、Eh, lamentablemente ha tenido、eh, algunos cambios drásticos en su alineación. Y parece ser que eso ha, ha hecho que lo que era la esencia. De Camelot, pues haya cambiado un poco. Eso no quiere decir que no siga siendo una buena banda, pero、eh, ya no es lo que fue su, en sus principios. Pero este álbum、eh, del que estuvimos tocando el tema hoy、eh, es uno de mis favoritos. Y estamos hablando del álbum Black Halo. Y precisamente estábamos escuchando el álbum Black Halo de 2005 de Camelot. Una, un extraordinario álbum, una extraordinaria producción、eh, de Camelot. Después de Camelot, pasamos con.、Eh, yo no sé si llamarle una banda o un proyecto. Esto se llama a v a n t a s i a a v a n t a s i a comienza como un side project、eh, para hacer unos、eh, metal ópera. Eso fue. A principios de, de los años 2000, cuando se puso un poco de moda esto de hacer los Metal Opera, me parece que ese Metal Opera 1 y Metal Opera 2 son dos joyas, son dos extraordinarias producciones que、eh, se realizó bajo el nombre de a v e n t a t i o Ya más adelante, pues. En mi opinión personal, Avantagea se prostituyó y entonces siguieron lanzando y lanzando y lanzando y perdieron lo que era el objetivo y la esencia original de Avantagea. No es que no hagan buena música, pero es otra cosa.、Eh, Avantagea nunca fue una banda, Avantagea siempre fue un proyecto donde participaban. Eh, diferentes músicos,、eh, diferentes artistas,、eh, eran álbumes eh, conceptuales eh, que se le llamaban los Metal ó p e r a pero me parece que、eh, se involucraron demasiado, se envolvieron demasiado y se perdieron en la mar. Pero siguen siendo un extraordinario、eh, proyecto. A v a n t e i s h a de su Metal Opera 2, estábamos escuchando el tema Final Sacrifice. Un tema bueno, bueno, bueno. Y cerramos nuestro bloque con Ex Japan. La gente del otro lado del mundo. Uy, esta gente habla japonés. El heavy metal tiene que ser en inglés porque si no es en inglés no sirve, dicen algunos de mis amigos y mis amigas. I'm sorry for you. Aunque ex-Japan lo mismo se mueve de un lado hacia el otro, el heavy metal, la música, el rock no tienen idioma, no tienen fronteras, es universal. Y estábamos escuchando de ex-Japan de 1988 de su álbum Vanishing Vision, el tema Sadistic Desire, un muy, muy buen tema que me gusta mucho de este álbum. Álbum. Bueno, pero vamos a seguir, vamos a seguir escuchando、eh, música. Vámonos ahora con algo clasiquito. Vámonos a algo de esas cosas que nos gustan clásicas para comenzar este próximo bloque. Le estamos transmitiendo a través de Metal PR. Este es su amigo Dark Nerudas y esto es Heavy Metal Bunker Radio Show. Señores y señoras, señoritos y señoritas, estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Y les saludo a su amigo Dark Nerudas. Estamos hoy transmitiendo directamente desde Spring, Texas, como todos los domingos. Bien, mi gente, estábamos escuchando este bloque A medio mezcladito. De cosas clásicas y cosas no tan clásicas. Y comenzamos con una banda、eh, muy querida, muy reconocida c o n mucho adepto en los años 80. Ya estamos hablando de la gente de New York: Twisted Sisters. Sí, esos mismos: los de I Wanna Rock, los de We're Not Gonna Take It y todas esas canciones. Pero estuvimos escuchando、eh, uno de, de sus grandes temas、eh, de su álbum, You Can't Stop Rock and Roll, el, precisamente el tema You Can't Stop Rock and Roll de 1983. Un temazo que me gusta mucho. Ese álbum me gusta, pero mucho, mucho, mucho. De hecho. Uh, me gusta más que el Stay Hungry, aunque Stay Hungry fue como que el álbum que le dio a ellos la fama por todos los, los éxitos que tuvo. Eh, claro, eh, el éxito no necesariamente、eh, se dio por la calidad de la música, sino porque era la época de MTV y sus videos eran extremadamente atractivos y divertidos, y eso les abrió la puerta. Eh, al éxito y a la fama a Twisted Sister. Me gusta mucho You Can Stop Rock and Roll y quise compartirlo con ustedes. La banda que sonó después de Twisted Sister es un all-female band, una banda de chicas.、Eh, es una banda que me gusta mucho. Hace algún tiempo, más o menos un año, descubrí que existían.、Um, son de Suecia. Y son unas chicas que le meten bien fuerte a esta cuestión del de,、eh, e heavy metal y el hard rock. Y ellas se llaman Histérica. Yes, Histérica. Que conste que el nombre no se lo puse yo. Ellas mismas se llamaron Histéricas. Y de su álbum Metal War, este tema que estuvimos escuchando era Girls Made of Heavy Metal. Un temazo. Este disco es del 2009 y, y es muy bueno. Las chicas tienen ya como unas、eh, tres o cuatro producciones,、eh, todas con un extraordinario repertorio de temas. Así que, si usted es de los que le gustan、eh, los All Female Bands, dele oído a Histerica. Y cerramos este bloque. Con nada más y nada menos que una banda、eh, de Los Ángeles que se llama Night Demon.、Eh, Night Demon es una de estas bandas、eh, que está dentro del movimiento de、eh, l New Wave of Traditional Heavy Metal.、Eh, tiene varias、eh, producciones extraordinarias y de su álbum. Darkness、uh, Remain, estábamos escuchando el, el, el tema Hallowground del, del 2017. De hecho, Night Demon estará en Puerto Rico próximamente y ahorita en los eventos hablaremos un poco más de eso.、Eh, es una extraordinaria banda, no se la deben perder.、Eh, hablaremos del evento un poco más adelante, pero Night Demon es una banda que usted. y tenga así que eso era lo que teníamos en este bloquecito medio medio mezcladito bien、eh, este próximo bloque que nos vamos rapidito montado en él es un bloquecito de música de la nueva generación vamos a escuchar heavy metal de la nueva generación música de bandas nuevas con alta influencia De lo que era el traditional heavy metal de los comienzos. Ok, así que vámonos con este bloque aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show y nos vamos con White Wizard. online del rock se llama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 Hoy con un programa medio regado. Hoy tenemos、eh, de todo un poquito,、eh, con poca estructura、eh, y muy divertido. Así que espero que lo estén disfrutando tanto como lo disfruto yo desde acá, desde el Heavy Metal Bunker Studio en Spring, Texas. Claro está. Dándome la cervecita y el palito de pitorro, que eso no puede fallar. ¿okay? Muy bien, estábamos escuchando un bloque de música de la nueva generación. Como les dije a, a finales del año pasado,、eh, voy a estar tratando de, en todos los programas, incluir por lo menos un bloque de música de la nueva generación. Bandas que son recientes,、eh, que tienen alta influencia y que continúan con el género del traditional heavy metal. Hay muchas bandas, muchas bandas nuevas, todas las semanas salen bandas nuevas, pero no todas las bandas mantienen la vena y、eh, la raíz de lo que es el traditional heavy metal. Muchas de ellas. Eh, se van un poco por lo gótico, otros se van un poco por lo、eh, metalcore, otros se van、eh, extremadamente modernizados. Eso está muy bien, porque、okay? no estamos criticándolo. s Pero aquellos、eh, cuya pasión es el traditional heavy metal,、eh, tenemos que continuar fomentando la música de la nueva generación. ¿Por q u e Porque nuestros iconos, nuestros ídolos.、Eh, Nuestros Iron Maiden, King Diamond,、eh, Judas Priest,、eh, todas estas bandas ya están en sus últimos capítulos. Y dentro de los próximos 10 años, esta gente ya no va a estar haciendo música para nosotros. Y nuestras opciones son continuar escuchando música de muertos y gente retirada. o Seguir、eh, estas bandas que continúan con la batuta del Traditional Heavy Metal y que hacen muy buena música. ¿okay? Yo adoro lo clásico, adoro mis iconos y siempre voy a escuchar la música con la que crecí y me formé, pero no podemos detenernos aquí y es por eso que aquí vamos a estar fomentando la buena música、eh, del Traditional Heavy Metal de la nueva generación. Y comenzamos con una banda que me gusta mucho. Esto se llama White Wizard.、Eh, de un extraordinario álbum llamado Infernal Overdrive. Estábamos escuchando el tema Chasing Dragon. Un muy, muy, muy buen tema.、Eh, musicalmente hablando, esta gente de White Wizard están a otro nivel. Eh, me encanta、eh, su guitarrista la limpieza con lo que con la que toca、eh, me acuerda mucho los guitarristas de europe tanto a, a john norum como aquí marcelo q u eran extraordinarios guitarristas y una de las cosas que los hacía especiales era la limpieza con la que estos、eh, guitarristas tocaban y White Wizard tiene esa característica. El guitarrista toca con una limpieza increíble. Me encanta. Por lo menos el álbum Infernal Overdrive es una joya. Así que de este álbum estábamos escuchando Chasing Dragon. Este álbum es del 2018. La próxima banda con la que estábamos、eh, escuchando es una banda de Pennsylvania.、Eh, es una banda que descubrí no hace mucho tiempo. Eh, y enhorabuena que descubrí este bandón. Se llama Power Theory. Esta, esta banda、eh, tiene、um, dos álbumes.、Eh, ha pasado por varias、eh, alteraciones de su alineación, sobre todo de sus bateristas,、eh, incluyendo la muerte de、eh, su primer、eh, vocalista. Sin embargo, la alineación actual es espectacular. En el 2019 lanzan un álbum que se llama Force of Will, que me parece un álbum extraordinario. Y con eso quise compartir con ustedes la canción tema de ese álbum: Force of Will. Esto era Power Theory. Y cerramos el bloque con una banda de UK. Esta banda se llama Neurospoiler. El tema que escuchábamos de su álbum Second Side del 2017 se llama This is Revolution. Me gusta mucho esta banda. Sus músicos son、eh, espectaculares y están a otro nivel. Sin ser una banda pro, el nivel de ejecución de estos músicos es una cosa bárbara. Así que si usted nunca ha escuchado a Neuron Spoiler, dele oído que va a disfrutar de un manjar musical. Así que de su álbum Second Side, escuchábamos This is a Revolution. Muy bien, mi gente, vamos a hablar un poco de eventos que están en la agenda. Vamos a comenzar eh, con eh, Violence, que estará en Puerto Rico. Eh, el primero de febrero, esto es un sábado primero de febrero en La Respuesta en Santurce, Puerto Rico. Y junto a ellos estará s a f a c o n Massive Destruction y Out of Air. A México, para allá va Striper con su History Tour 2020.、Eh, febrero 20 estarán en Ciudad México, febrero 21 en Chihuahua y febrero 22 en Monterrey. Busquen en sus páginas para verificar detalles. El sábado 30 de mayo, en el Anfiteatro Tito Puente, se estará llevando el Rockin' Vivo 3, y donde tendremos cuatro bandas: Glam, Hair Band de los 80, y entre ellos estará k i c k s Vixen, Autograph, y como headliner estará Slaughter. que si usted quiere pasarla bien divertirse y escuchar un poco de la nostalgia de los 80 este es el evento que、okay? um, white oak music hall anuncia abril 18 el hell's heroes fest en su tercera edición donde contarán con bandas como high spirit gatekeeper、uh、Hunt Night Demon, Eternal Champion, Riot Act, Smolder, Altar of Oblivion, Riot City, t r a v e l e r Tendremos una leyenda del New Wave British Heavy Metal, a Satan. Y como headliner del evento, nada más y nada menos que a la leyenda del Epic Doom, Candlemas. Esto es un eventazo que se estará llevando en el White Oak Music Hall. En Houston, Texas, abril 18. Midnight estará junto a Night Demon. Night Demon lo estuvimos escuchando ahorita y estuvimos hablando un poco de, de ellos. Pues miren, Midnight y Night Demon estarán en、eh, las respuestas en Santurce, San Juan, Puerto Rico, junio 13 del 2020. Junto a ellos estará la clásica legendaria banda local de Puerto Rico, Dantesco. Barón Rojo, en su gran despedida 2020, anuncia sus tres conciertos en California. Junio 4 en el Evolution Nightclub de Sun Valley, California. Junio 6 en The Just Theater en Santa Ana, California. Y en junio 5 la Brea Nightclub en Los Ángeles, California. Y este próximo miércoles 29 de enero del 2020 estará en Houston, Texas, en el Warehouse Live. Nada más y nada menos que YT en concierto. Y yo ya estoy matriculado en primera fila para ver una de mis bandas favoritas de siempre, YT. Muy bien, mi gente, eso es lo que tenemos. Recuerde que si usted tiene un evento y quiere que le ayudemos a aportar nuestro granito de arena en la promoción, simplemente envíenos su flyer a elnerudasgmail.com y le daremos aquí un poco de promoción. o ¿okay? k Muy bien, pues vámonos con otro bloque y nos vamos con mi tradicional bloque de metal en castellano. Así que aquellos que les guste el metal en español, Pues póngase las pilas y al que no le guste también. Nos vamos con una banda argentina de su álbum Almas Negras, el tema Libertad de Indio.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 La máxima concentración en la historia de heavy metal está aquí en p u e r t o Señores, h e a v y metal no está muy activo. Participación activa en los eventos. Primer encuentro metalero de heavy metal. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ピューター・リコーン・ポッター・ o コーン・ o ュー・ウォ t ル・ワッド・ m ッター・リコー s t ッド・ i コーン・ワッド・リコーン・ワッド・リコー e r ッド・リコーン・ワッド・リコーン・ワッド・リコーン・ o s ド・リコーン・ワ o ド・リコーン・ワッド・リコーン・ワッ n リコーン・ワ a ド・リコーン・ワッ s リコー s ワッド・リコー o ワッ l リコーン・ワッド・リコーン・ワ o ド・ワッ o Acá estamos, estamos de regreso en el Heavy Metal Bunker Radio Show. Aquí estamos nuevamente. Después de ese bloque de metal en Castellano, estamos de regreso. Mi gente, estábamos escuchando en este bloque de Argentina, de su álbum Almas Negras del 2019. Estábamos escuchando la banda i Dios. Y su tema Libertad. Un bandón、eh, de Argentina que lanzó esta extraordinaria obra de arte el año pasado. Después nos fuimos con la banda Patán, también de Argentina, de su álbum Patán 6. Estábamos escuchando el tema En Tus Manos. Un buen tema de este buen álbum. Y cerramos el, el bloque con nada más y nada menos que con Zarpa de España y de su álbum La Puerta del Tiempo. Estábamos escuchando esto: es Heavy Metal. Así que teníamos nuestro bloquecito de metal en castellano, ok. Bien, al principio、eh, les prometí una pequeña reseña de lo que fue el concierto de Queen's Ride.、Eh, nada tan reciente como el pasado jueves.、Eh, Queen's Ride se estuvo presentando en el House of Blues de Houston, Texas.、Eh, este pasado jueves, junto a j o h n Five.、Eh, Para comenzar, tengo que ser honesto,、eh, nunca había escuchado a, a John Five.、Um, tan recién, cuando vi la promo, fue es que me entero de que él fue guitarrista de Marilyn Manson y de Rap z a m b i Pues no tenía expectativas、eh, sobre este personaje. Tengo que decirle que es un guitarrista de cuatro pares. j o h n Five es un extraordinario guitarrista.、Um, su espectáculo es súper divertido. Mucho color, muchos efectos, mucha cosa loca: inflables, eh, guitarras f l u o r e s c e n t e mucha cosa extraña.、Eh, muy, muy similar a los shows que hace Steve Vai. Eh, con mucha cosa、eh, que le atrae ¿no? que le atrae a, al t r a a e público、eh, musicalmente hablando, es un guitarrista brutal.、Eh, aunque sí、eh, podría considerarlo un shredder, pues la realidad es que gran parte de su show no necesariamente eh, eh, tenía que ver Con la cuestión del shredder,、eh, él tocó allí mandolina, él tocó manco, él tocó eh, country, eh, bueno, eh, you name it. Él de verdad, en el tiempo que tuvo, que fue quizás cerca de una hora de su show, fue bastante divertido. Una cosa bien colorida, pero musicalmente hablando, brutal.、Um, en nuestra opinión, la、eh, influencia. No solo de Steve Bay, sino de Martin Friedman en su estilo de tocar, es indiscutible.、Eh, así que muy bueno, fue muy, muy buen show,、eh, quedamos muy satisfechos. Pero regresando a Queen's r y c h e Queen's r y c h e、um, el concierto fue、eh, espectacular.、Um, siendo House of Blues un venue no tan grande,、uh, creo que fue el lugar perfecto para el tipo de concierto que ellos tienen preparado. Um, los temas del set list、eh, fueron bastante variados que fueron desde、eh, el e p de que es n Ride hasta el último álbum básicamente recorrieron、eh, si no todos por lo menos la mayoría de los discos y, e incluyeron muchos de los temas clásicos importantes de que es n Ride.、Um, claro incluyendo como unos cuatro o cinco temas、eh, nuevos De promoción de, de su nuevo álbum.、Um, la Torres, la verdad es que tiene no solamente un vozarrón, no solamente tiene una voz impecable.、Eh, la manera en c o m o él interpreta las canciones clásicas de Queen's Right,、eh, la verdad es que es una cosa que hay que estar en vivo y verlo y escucharlo, porque si no, no nos van a entender. Um, una cosa es escucharlo en los discos y otra cosa es verlo en vivo.、Uh, es n vivo e una cosa espectacular la banda en general el line up es excelente cuentan con casey grillo en,、uh, en la batería quien es el ex baterista de camelot、um, y、eh, michael wilton y Eric, Eric johnson que son los los clásicos ¿no? de, de queens right Um, el concierto fue muy bueno, muy divertido. Me gustó mucho. Tocaron aproximadamente unas 17 canciones, quizás un poquito más de hora y media. Fue muy, muy bueno.、Eh, si usted tiene la oportunidad de poder ver este concierto en su ciudad, no dude en hacerlo. Aquellos、eh, que se quedan estoqueados en Jay of State、um, y que piensan que ya no es lo mismo, Eh, les recomiendo que vayan si tienen la oportunidad.、Eh, estoy seguro que la opinión va a cambiar. No es una cuestión de comparar, porque Jay of State en su momento、eh, fue grande.、Eh, es ver cómo、eh, una banda se levantó cuando pensábamos que al no tener a Jay of State, pues、eh, era difícil poder llenar esos zapatos. Pues miren, Torla Torres los llena. y no solamente los llena los zapatos sino que los llena con brillo、eh, y con buen calzado、eh, así que qué bueno por que siempre r ha sido una de mis bandas y, y tuve la oportunidad、eh, de verlos esta vez con con toda torres y me parece excelente ¿okay? muy bien mi gente vámonos con otro bloquecito Eh, vámonos un poquito más fuerte, ¿ok? Y nos vamos a ir con una banda que se llama Angelus Apátrida. ¡Let's go! de trash de la madre patria de españa estábamos escuchando ángelosa patria de su álbum e v i l l o n las de 2006 estábamos escuchando el tema Fuck You así que un poquito de trash de allá del otro lado del mundo después nos fuimos un poco c l a s i c ó n nos fuimos con grave digger De su álbum Return of the Reaper, escuchábamos el tema Hell Funeral. El álbum del 2016, que fue el retorno de g r a v e d i g g e r después de haber hecho una pausa en sus actividades musicales. Y cerramos este bloque con Hell. De su álbum h o r s e and Chapter del 2013, Escuchábamos el tema The Age of Nefarious Hell, un bandón que también tiene su trayectoria en el mundo del metal. Muy bien, mi gente, quiero darle las gracias a todos y a todas los que se han mantenido en comunicación con nosotros y en sintonía con nuestro programa de esta noche. A los que han estado en el chat,、eh, gracias por estar ahí siempre comentando y compartiendo. A los que、eh, pude saludar a través de mis entradas esporádicas a Facebook. Y a los que、eh, nos han sintonizado a través de sus móviles que no los podemos identificar. También a los que me han escrito a mi WhatsApp que se pasan、eh, pidiendo temas, comentando y haciendo sus. Eh, análisis y opiniones gracias gracias a todos los que nos han sintonizado de una manera u otra no me queda tiempo para más、eh, esto ha sido、eh, todo por hoy no se vaya nadie que continúa después de heavy metal bunker radio show la lechonera del rock con nada más y nada menos que Con el lechón atómico aquí en metalpr.com. Gracias a todos, que tengan unas buenas noches, que tengan una buena semana, que trabajen poco, ganen mucho y beban mejor. Se despide de ustedes, su amigo y hermano Dark Nerudas. Hasta la vista, baby.